Zamba pregunta... ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé. ¡Oh, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño sí. que lo sabe todo! <risa> ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Zamba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. <risa> bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimentos. Pues dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar... ¡Derecho a jugar! Sí, Samba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. ¡Ah! Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Oh. <risa>